Que ese amor sea para siempre No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que ha sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has yo Con mi pobre vida de mis sentimientos mi vida agoniza traición porque vive en mi alma porque ya tuvo que mandarte ya le que tuvo que marcharse tu llegada no o nada tan solo arrastraron la calma de mi triste vida quisiera perdonarte y olvidar esa traición libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar que en otro plazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me dejó Amigos, Rafael Rodríguez y Ramiro Bustrado, en Cucunda. Marí Romero, que lindas son, Mayra Alejandra y María Claudia, niñas lindas. ¡Qué hombre! Gustavo Sabella y Rome Silva y yo me Muchas noches tristes las que vivo porque quiero tenerte nuevamente en mis brazos, regresar al pasado y olvidar las traiciones que son las que me tienen retenando por tu amor. el tiempo y que nunca nunca me engañes pero ahora es demasiado tarde porque ya lo hiciste quisiera que el tiempo borrara todos esos malos recuerdos esos que me tienen sufriendo pero el tiempo no vos nada tan solo arrastrado La calma de mi pobre vida Quisiera perdonarte y olvidar esa tensión Libremente besarte y no sentir ningún rencor Inmensamente duele saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener pero Nos juramos, y un día se murió Que ha manchado todo nuestro amor sagrado Y un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición